Estamos muy ansiosos de eh, poder hablar con Aníbal Barcelona, él es profesor de Historia en la Escuela Agraria número 1, eh, que está ubicada en la Radio Escuela Oveja Negra, acá en Berazatey, en la provincia de Buenos Aires, y además también es coordinador de la radio e integrante del programa Pulqui. Bienvenido a Seacampo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va Matilde Ramiro? <risas> Un gusto enorme contigo comunicarme con ustedes y poder contar un poquito de nuestra experiencia. Bueno, eh, bueno sí, eh, estamos ansiosos uh -huh. ahí de, de poder conocer eh, de qué se trata esta Radio Escuela Oveja Negra, pero además también esta experiencia hecha en, en, en esto de trabajar con agrado y el aprendizaje de, de la tierra, ¿no?, de la pacha. Bueno. Sí. Sí. El Parque Pereira es una reserva de biósfera, es un parque provincial de de de aquí de la región del conurbano de la de la provincia de Buenos Aires, está muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires y muy cerca también de la ciudad de La Plata. O sea que está enclavado en un en un lugar casi urbano profundo, ¿no? Eh, ¿Vos sabés que, eh, estimado Aníbal, se corta un poquito la comunicación? No sé si ah, estás en movimiento o... No, no, no, estoy... Ahora, ahora pero, escuchamos perfecto. A ver, ahí se escucha mejor. Perfecto, vamos nomás. Bueno, Estábamos, me Nos estabas contando de la maravilla del Parque Provincial Pereira Hora, eh, sí. con su maravillosa biodiversidad en la que cuenta, ahí en el conurbano, eh, de Berazategui, claro, claro. de la provincia de Buenos al... Aires así es y como es una reserva de bioósfera la escuela eh, es de formación en agroecología y, y de, de la economía familiar no entonces es una una rareza dentro de las escuelas agrarias sobre todo de la provincia de buenos aires no sé cómo como en función de, de otras escuelas de, de Y di, digamos interior, que hola hola sí sí te escuchamos ah, perfectamente se, se escuchaba bien no eh, que sí es común cada vez hay menos de estas escuelas lamentablemente claro. por lo menos desde lo que propone el estado la, la otra vez estuvimos haciendo una entrevista a la gente de la utt y, y nos contaba así como podían llevar también otro tipo de escuelas en formación de agroecología pero la verdad sí es como decís, aníbal eh... Bueno, son pocas las que quedan y por eso también eh, de disfrutar de, de esta charlita para que nos cuentes un poco eh, cómo funciona, eh, qué es esto también de, de la radio Oveja Negra ahí eh, claro. metida y, y bueno, eh, compartir ahí con la audiencia. Bueno, eh, la radio se creó hace aproximadamente 10 años al calor de la ley de servicios de comunicaciones audiovisuales, ahí teníamos dificultades fundamentalmente con los chicos y chicas que venían a la escuela y que veíamos que, que tenían dificultades en la expresión, no solo en la expresión oral, sino también en la escritura, eh, y, pero fundamentalmente en el tomar posiciones, eh, en, en tomar la palabra, ¿no? Eh, era como eh, difícil. Entonces los talleres de radio, porque en ese entonces todavía no teníamos la radio, lo que hacíamos eran talleres, Eh, claro empezaron a aparecer cosas muy interesantes tanto desde el punto de vista de, de, de sus vivencias como adolescentes pero también como como parte de la producción de la tierra del, del lugar de, del folclore y entonces lo que lo que dijimos bueno es un momento propicio para empezar con la radio después en eh, en el año 2017 el, el inca nos otorgó a través del prohuerta los elementos como para funcionar ya teníamos la antena teníamos algunas cosas como para para poder establecer un contacto con la con la población sobre todo el parque donde viven 200 familias son 200 familias de productores uh -huh. eh, que son muy eh, pequeñas las las eh, el, los, los terrenos porque también Hay que decir que en esta región eh, es de producción eh, fruti-hortícola, o más que nada flo del, de flor y, y hortícola, <ríe> eh, no me sale la palabra. Eh, porque, bueno, eh, es una de las cuatro o cinco regiones más importantes en la producción de, de verduras, hortalizas, para, para los centros urbanos. Uh -huh. Fundamentalmente no. Buenos Aires, La Plata... Eh, y bueno, el gran conurbano que, que, que es muy extenso. Entonces, eh, eh, bueno, empezamos a, a diseñar esas políticas de, de, de comunicación, teníamos algunos programas socioeducativos como para también eh, tener algunos talleristas que tuvieran una pequeña remuneración que les permitiera eh, fundamentalmente como estudiante poder llegar hasta la escuela y, y, y bueno hacer sus primeras herramientas en la educación y en la, en la producción y así fueron saliendo cosas después vino la pandemia la pandemia fue un momento difícil porque eh, era difícil llegar a la escuela y eh, ahí hay que pasar había que pasar dos o tres barreras de, de controles porque son eh, es límite entre tres partidos, Y entonces hicimos, y además el espacio es muy chico y teníamos que eh, cumplimentar las disposiciones que nos daba el Ministerio de Educación de acá de la provincia. Entonces eh, dijimos, bueno, vamos a transmitir por, por, por Instagram, hacíamos unos vivos y, y era un momento también propicio para seguir eh, aprendiendo y también... Eh, manteniendo contacto porque muchos chicos estaban muy deprimidos con, claro. con, con el encierro, con con el aislamiento. ¿Aníbal, entonces Aníbal, sí. tengo una consulta ahí porque eh, se suele decir que la radio es para la gente grande y que los chicos no hacen radio y demás. Yo eh, discrepo con esa opinión porque, bueno, si bien la escucha es eh, más eh, de multiplataforma, multiplata formato y demás, pero... Eh, a los chicos una vez que eh, tienen la posibilidad del micrófono, del estudio, de, de hacer radio Ahí sí se entusiasman y, y conocen y le agarran el gustito ¿Cómo es el caso por ahí? Eh, digo porque eh, me imagino que eh, la mayoría de las voces, participaciones Son los mismos chicos y chicas que estudian ahí Sí, sí, sí, se, se entusiasman mucho Sí eh, eh. Por supuesto, nuestra población es fundamentalmente adolescentes, donde muchas veces cuesta trabajo eh, el de empezar por, porque se sienten expuestos ante la mirada y la escucha de otros y otras. Uh -huh. Entonces, eh, esa es una pequeña dificultad. También hacemos experiencia con los niñitos del Jardín de Infantes porque ahí eh, es un eh, lugar donde hay escuelas de inicial, primaria y secundaria. Pero, eh, bueno, ahí con inicial... Los, los chiquitos nos nos llenan de de, de contenidos porque son una máquina de decir uh -huh. y son una una máquina de, de, de absorber conocimientos y, y, y magia también uh -huh. no muy muy interesante para la radio no hacer jugar así con con la, con cosas que, que, que son muy surrealistas en el relato de, de estos chiquitos entonces eh, por supuesto y eh, eh, cuentan las vivencias que tienen como eh, como la secundaria como adolescentes como ado adolescentes de escuelas eh, de una escuela rural como adolescentes del campo y también de, de regiones eh, eh, urbanas que, que van a estudiar a la escuela agraria entonces hay una una diversidad muy interesante una pluralidad de voces e intereses muy interesantes de chicos que hacen eh, hip hop rap <ríe> eh, hacen folclore, cumbia eh todas esas eh, esos colores eh, distintos eh, esa paleta eh, diversa eh, aparece y también en las inquietudes eh, por supuesto la uh -huh. la radio ha permitido. Capitalizar muchas experiencias, incluso advertir algunas cosas que eh que estaban sucediendo en el territorio de violencia de maltratos de eh, bueno explotación infantil uh -huh. cosas que eh que salen porque los chicos tienen la libertad de decir y de contar y que por ahí en un aula no sale porque los docentes están más atados a un, a, un, a un programa, a un diseño curricular, y acá, como es un espacio de mayor libertad, empiezan a aparecer cosas uh -huh. que, que bueno, nos no, nos nutren, nos sirven, y por supuesto son, eh, eh, después, eh, en esto que vos decías, Ramiro, que a los chicos les interesa el, la radio para decir, pero también para el hacer, porque son muy creativos con todo lo que tiene que ver con la, la parte técnica, la edición, eh, el ponerle eh, ruidos, voces, uh -huh. ecos, cosas que, que que por ahí a los... En mi caso yo tengo ya más de 60 pirulos, tengo 62 años, a veces para editar me lleva una hora, una cosa que un chico lo hace en 10 minutos, 5. Uh -huh. ¿Y, y... y qué mejor que brindarle herramientas que tengan que ver con la alimentación saludable... Con claro, este, con, claro. Eh, con cultivar sus propios alimentos este poder encontrar las herramientas necesarias que eh, en, en la tierra y en, y en salud no en salud por sobre todas las cosas en, así en... es bueno y en ese sentido no me quiero des desviar que eh, en, en decir por ejemplo todas las cosas que tienen que ver con producción de contenidos de, de huerta eh, nosotros eh, fomentamos una economía sustentable a partir de eh buenas prácticas, ¿no? prácticas saludables y bueno, eh, hoy tenemos un banco de semillas en la escuela y le damos lo promocionamos a través de la radio, semillas de maíz, semillas de eh de bueno, después eh, de ajos, de alcauciles, de una serie de cosas que me eh, permiten bueno en el caso del causil son unos yo no sé soy, soy profesor de historia pero eh, los ingenieros agrónomos eh, pues comparten esas experiencias y promueven cosas que por ahí eh, son más redituables para para venderla después en el mercado que son la cauil en temporada es un producto que se vende más caro entonces eh, promo promover ese cultivo para qué eh, para que sea más rendidor y que no todos hagan tomates y que después eh, les termina cayendo los precios pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los eh, con las semillas eh, nativas semillas eh, criollas y no híbridas por supuesto y fundamentalmente el, el cuidado de la tierra buenas prácticas en cuanto a Eh, los fungicidas y una serie de cosas que que se hacen y y que bueno yo tengo una pequeña huertita y también aprendo y me traigo así y pongo en experiencia algunas cosas de de las que escucho en la radio y y bueno Bien. en estos días estaba combatiendo los hongos en la selga con con el el, el caldo bordolés que es una combinación de cal calcón. Eh, con sulfato de cobre, y que bueno, es, es, es un producto que se hace con muy poco recurso y combate sanamente los los ácaros, los, las perdón, los hongos. Eh, y nada, esas cosas eh, uh -huh. se cuentan en la radio y uno va, va absorbiendo, va tomando nota, y bueno, eh, en esa comunicación se va experimentando. Y después, acá hay muchos festivales. Hace poco estuvimos en un festival de la batata Ajá. Y, y hemos ido allí, eh, hemos compartido entrevistas con productores que que, que, que están en, en, en la actividad agroecológica o en una transición, eh, digamos, en esto rescatando eh, esa esas prácticas no solo por por el por una alimentación más saludable, sino también en el cuidado de ellos mismos, por, en sus cuerpos, no porque ahí en esas entrevistas nos decían que, uh -huh. que muchos productores habían habían tenido enfermedades producto del envenenamiento con los agroquímicos, bueno, todas estas cosas van generando una conciencia eh, ecológica y lo que hemos notado en el último tiempo en las entrevistas que mucha gente se ha orientado a la transición hacia la agroecología porque también le resulta más económico, mm -hmm. le tarda más tiempo en producir, pero en definitiva les termina rindiendo más, porque hoy en día con el tema del dólar y, y que todo está dolarizado, eh, las, las formas eh, de producción eh, hegemónicas de, del neoliberalismo le terminan siendo muy costosos y terminan entrampados y, y atados uh -huh. a, a, a valores que son altísimos en en dólares perfecto aníbal eh, negra no estamos hablando con el profe de soberanía alimentaria ni el ingeniero agrónomo y eh, tal <risa> el profe de historia de la escuela <risa> número uno la escuela agraria ahí en la zona de verasategui y Y sí. si esto lo aprende a través de lo que los chicos hacen y comentan, bueno, eso habla muy bien de los chicos también. Así que sí, eh, sí, sí. es muy lindo, sí, son muy una lindo máquina escuchar de, esta. Sí, son una máquina de experimentar. Así que tienen muchos, muchas materias que son eh, proyectos de investigación. Y entonces, eh, por ejemplo gallineros móviles que los ponen en práctica, lo hacen uh -huh. y y lo entonces bueno, y eso permite abonar la tierra, eh pues hay una serie de es... ah, Ahora bueno. no me acuerdo todas eh... las prácticas que se ponen en marcha, eh pero hay un compendio amplísimo de de materiales que se van que que van apareciendo y Y bueno, las vamos difundiendo en la medida que podemos eh, Tal cual, justamente eh, ahí como para ir cerrando la entrevista Y agradeciéndote desde el Vamos Contanos dónde podemos encontrar en las redes sociales eh, Alguna experiencia más Y desde el Vamos, bueno, muchísimas gracias Y, y la verdad muy linda la experiencia sí. En otro momento será con alguno de los de los más chicos y chicas ahí que, que participan ¿Cómo, cómo no, cómo no, cuando quieras Eh, bueno, eh, nosotros lo que tenemos es una eh, una página de Instagram que se llama Radio La Oveja Negra uh -huh. Radio La Oveja Negra no está muy actualizada pero bueno, está ahí, sobre todo en muchas experiencias porque bueno, cuando pudimos volver al vivo claro. eh, se nos distrajo un poco aparte, bueno, la conectividad en el campo es es, es una complicación a veces. Tal cual, tal cual. Eh, a, a, eh, Si bien ahora tenemos un poquito mejor nivel de Internet, generalmente es, es difícil eh, que, que esté estable. Uh -huh. Y después hay un canal de YouTube que se llama Radio Oveja Negra radio Oveja Negra Parque Pereira Iraola porque había otra radio, había otra Oveja Negra que tenía que ver con la comunicación, no de radio, entonces le agregamos Parque Pereira Iraola. Ahí también hay un, algunas cositas de en YouTube y, y bueno, después estamos con algunas dificultades para el funcionamiento, por eso estamos tratando de armar alguna cooperativa o una ONG que nos dé algún el eh, o sea, legal ah, ah, claro eh, uh -huh. eh, digamos la dificultad que tenemos para funcionar plenamente dentro de una escuela es que no podemos hacer publicidad claro. eh, porque es, está dentro de la escuela y eh, pero por otro lado eh, estamos pensando entre eh, gente que eh, llegagadas como amigos y productores y eh, cooperativista y hay muchas cooperativas de, de armar una ONG, algo que tenga una personería jurídica y que nos permita eh, financiarnos de alguna manera con algunos aportes o alguna fundación o algunos premios que pueda da, andar dando vuelta por el mundo y tener más plenitud. Sí. estimado Aníbal, este por comunicarte con nosotros, por hacernos conocer un poco la realidad de eh, esta radio Escuela Oveja Negra en la localidad de Berazategui, allá en la provincia de Buenos Aires. Muchos éxitos en tu programa El Pulqui y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Saludad gracias a, y a ustedes a y, a, y a disposición para cuando lo... Lo requieran vamos a reiterar eh, en instagram la oveja negra eh, es el, es el sitio donde lo pueden encontrar o también en el canal de youtube como eh, como la oveja negra muchas gracias.